Claudia, sí, soy yo de nuevo. Acá en la isla, ¿dónde voy a estar? Te llamo todos los días, ¿de qué te quejas? Ni la hora, no sé qué hora es acá. Puse un coco y le está dando el sol, supongo que las c u a t r o o c i No, c No, estoy hablando con vos. ¿Que cuando vuelvo? A ver, pará, pará q u é pregunto. Che, e e u á n t o t i e m o Mira, Claudita, el capo capo de los monos, acá me dice que te quedes tranquila, ¿eh? Que me llevan y me tiran en casa tipo 8. e n e r g y to g o La energía también es móvil. Una nueva forma Energizer de cargar tu celular.